Cuentos de hadas españoles El Caldero Mágico Esta es la historia de un granjero y su caldero mágico En un pueblo lejano vivía un granjero llamado Rama Rama era un hombre bueno y sabio Poseía unos cuantos acres de tierra Aunque era un buen granjero, su tierra nunca producía grano Mientras otros granjeros cosechaban y sembraban Rama araba, araba y araba Pero su granja siempre era infértil. Oye, Rama, ¿por qué harás todos los días? Esta tierra no te ha dado una simple cosecha desde hace años Deberías vender esta tierra Y comprar una buena tierra en otra parte Oh, hermano, esta tierra pertenece a mis antepasados Cultivaban esta misma zona de aquí Debo de estar haciendo algo mal. Seguiré intentándolo. Yo te deseo lo mejor, hermano. Rama no quería vender su tierra a ningún precio. Pasaba días enteros comiendo fruta para sobrevivir. Todos los días iba a arar. Araré hasta descubrir por qué mi tierra no produce cosechas. Siembro todos los años ¿Qué pasa con mis semillas? Rama araba y araba oh, Estoy tan cansado Rama aró todo el campo Ya había entrado la tarde Cuando por fin pensó en descansar Rama tenía ahora mucha hambre para seguir arando Estaba a punto de dejarlo Cuando su pico golpeó algo debajo del suelo ¿Qué es esto? Suena a algún tipo de metal ¡Oh! ¡Qué caldero más grande! ¡Qué extraño! ¿Quién enterraría un caldero de metal así, en un campo? ¡Esto es inútil! Rama estaba enfadado por haber gastado toda su energía para nada Lanzó su pico sobre el caldero de metal Y se sentó a la sombra del árbol Ahora creo que debo vender esta tierra No puedo estar siempre pasando hambre Esta tierra nunca me dará nada Rama descansó bajo la sombra comiendo la fruta que había comprado No fue suficiente para saciar el hambre de Rama Permaneció allí sentado más de una hora pensando en su tierra y compadeciéndose Sabía que tenía que vender la tierra No tenía elección Ahora debo ser fuerte Tengo que vender la tierra de mis ancestros No, oh, Volveré a casa antes de que anochezca Rama empezó a caminar hacia el caldero para coger su pico Y se quedó pasmado cuando vio lo que había pasado ¿Qué? ¿Quién ha puesto eso ahí? ¡Yo no me he movido! Rama vio que ahora el caldero tenía 100 picos como el suyo No sabría decir cuál era su pico Pero es imposible ¿Es un caldero mágico? Oh, probaré una cosa Rama sacó los cien picos Y metió una uva en el caldero No podía creer lo que veía Una uva se había convertido en cien uvas Sin duda es un caldero mágico ¡No puedo creerlo! Llevaré este caldero a casa ¡Oh! ¡Pesa mucho! Buscaré una cuerda Rama ató un extremo de la cuerda al caldero y el otro extremo a su cintura Y arrastró el caldero hasta su casa Cuando llegó pensó qué podía poner en el caldero Primero pondré un huevo Tengo mucha hambre porque solo he comido un poco de fruta Rama se dirigió rápidamente al mercado y gastó todos sus ahorros en un huevo Después colocó el huevo en el caldero Enseguida el caldero estaba lleno de huevos. Rama estaba muy contento. Coció dos huevos. ¡Ah! Nunca había saboreado nada parecido. Pero, ¿qué hago con los otros 98 huevos? ¡Oh! ¡Puedo venderlos y ganar dinero! Rama enseguida se dio cuenta de que el caldero no solo podía darle comida, sino que podía ayudarle a ganar dinero. Tras vender todos los huevos, Rama usó el caldero para cosas diferentes. Cuando necesitaba ropa, colocaba un trozo de tela. Y el caldero le daba tela para hacer vestidos por lo menos para 15 personas. Si necesitaba camisas, ponía una camisa en el caldero y el caldero le daba 100 camisas. Así Rama empezó a poner grano, frutas, tela e incluso especias dentro del caldero. El caldero no dejaba de dar cosas Los lugareños se preguntaban por el éxito del granjero Sin embargo, nadie podía averiguar la verdad Rama siempre escondía muy bien el caldero En una esquina de su casa bajo una tela Un día, Rama pensó hacerle pasar una prueba a su caldero Colocó dentro una gallina Y esperó a ver qué pasaba De repente... Empezaron a saltar fuera del caldero cien gallinas agitando las alas La casa de Rama estaba ahora llena de gallinas Había gallinas por todas partes oh, ¿Por qué no habré puesto un pez muerto? Oh, ¿Cómo cogeré a todas esas gallinas? Rama corrió tras ellas, pero eran demasiadas Se sentaban en su mesa, saltaban por todas partes Una voló y se sentó en su cabeza ¡Oh, ¡Largo! ¡Venid aquí todas! Pero las gallinas estaban asustadas y desperdigadas por todas partes De repente... ¡Oh no! ¡Espera! Una de las gallinas voló y se sentó dentro del caldero otra vez Y de pronto había otras cien gallinas saltando Oh, mi casa se ha convertido en un gallinero ¿Qué puedo hacer? Rápidamente Rama cubrió el caldero y lo guardó en una esquina de su casa Después salió corriendo de allí Todas las gallinas lo siguieron Los lugareños se sorprendieron al ver tantas gallinas salir corriendo de la casa de Rama ¡Oh! ¡Cuántas gallinas! Debo usar ese caldero sabiamente Pero Rama no se dio cuenta que un soldado del rey lo estaba oyendo Oyó mencionar el caldero y corrió junto al rey a explicarle toda la historia ¿Tantas gallinas de un solo caldero? ¿Cómo es posible? Debe de ser un caldero mágico Tráeme a Rama y el caldero inmediatamente Ese caldero pertenece al tesoro Rama sabía por qué el rey le había pedido llevar el caldero El rey es un hombre codicioso Quizá quiera la riqueza solo para él Tráeme el caldero El caldero es grande ¿eh? Mm. ¿Pero cómo puede este caldero producir tantas gallinas? Veamos qué hay dentro del caldero ¡Oh no! ¡No haga eso! Pero era demasiado tarde. El rey se inclinó, resbaló y cayó dentro del caldero. Ahora había cien reyes saliendo del caldero. Antes de que nadie pudiera decir nada, empezaron a pelearse. El trono es mío. ¡No te sientes! No, es mío. ¡Yo soy el rey! ¡No, este es mi reino! El salón estaba lleno de reyes. Dios salve al rey. Sí, pero... ¿cuál es el verdadero? Los soldados no sabían quién era el verdadero rey Y en poco tiempo los reyes se mataban unos a otros En el palacio ahora no había rey Y eso era malo para el reino Rama enseguida se dio cuenta de lo peligroso que era el caldero Corrió hacia el caldero y... ¡pum! Lo lanzó al suelo Estaba triste por haber perdido su caldero mágico Pero ahora tenía una tierra donde cultivar y cosechar Empezó a hacerlo y vivió una vida satisfactoria